Bueno, acabamos de salir de ver el primer episodio de The Witcher en exclusiva, estoy aquí con Jaime Angulo. Eh, voy a empezar hablando yo de lo que me ha parecido, porque como conozco menos de, del mundo del brujo, pues seguramente tenga menos que decir. Y voy a comentar, bueno, que el primer capítulo me ha flipado, me ha gustado muchísimo, me da mucha rabia tener que esperar al 20 de diciembre para ver el resto. Me ha parecido que las actuaciones eran buenísimas, de verdad. Eh, el vestuario la producción la historia está muy bien narrada muy bien contada eh, yo la verdad es que no sé mucho de la historia de Gerard Le Rivia pero desde luego eh, el primer capítulo creo que te engancha desde el principio con que te guste un poquito la, la fantasía medieval eh, te tiene que molar y yo creo por lo que he visto a la salida del cine que a los fans de The Witcher también les ha convencido bastante pero bueno ahora Jaime Jaime dirá más Eh, bueno, a ver, la verdad es que hay mucho que decir y no demasiado tiempo, en realidad. Quizá lo, peor, lo mejor y lo peor que se puede decir ahora mismo de esta serie es que hay que esperar una semana entera para verla. Y teniendo en cuenta cómo hemos subido todos con el sufre de alto de, de esta primera proyección, eh, sinceramente la espera se va a hacer increíblemente larga. Mm, no solamente es increíblemente respetuosa esta producción con el personaje del brujo y con su mundo, sino que es que además lo trae a la vida de una forma como, francamente, yo no me habría podido imaginar que se pudiera lograr. La historia, a mí me ha sorprendido el modo en que empieza, porque si yo hubiese tenido que apostar, habría empezado, o habría apostado por un, el primer relato corto, que sabemos que vamos a poder verlo por los trailers, y tenía lógica, en cierto sentido, que ese fuese el inicio de la historia, pero ya adelanto que no es así. No voy a decir qué parte de la historia es la que aparece en, ese, en este primer episodio, pero sí que puedo decir que se hila por una parte la historia de Geralt y la historia de Ciri, que todos los que sepan o los que hayan leído los cómics, o bien los cómics los libros o jugado a los videojuegos, saben que se van a unir, pero en este caso eh, hilan las dos tramas de forma muy brillante. Entonces, teniendo en cuenta esto, como digo, teniendo en cuenta lo bien eh, traído a la vida que está el mundo del brujo y como bien ha dicho Elia la producción, es decir eh, las actuaciones, los vestuarios las coreografías que son impresionantes, la banda sonora lo poco que se ha visto la banda Uy, sí, sonora joder, o sea, es que <risa> sí. a ver, nos, nos han estado dando tralla <risa> nos la han puesto en bucle Exacto. hasta que ha empezado eso mil veces, exactamente pero, pero vamos, lo que sí que es cierto es que de, integrada dentro de, lo, de la acción Está impresionante. Vamos, se nota, yo creo que se puede resumir fácilmente en que se nota a la perfección que Netflix efectivamente ha querido con el brujo crear su propio Juego de Tronos. Y creo que ese es el resumen dentro de que hemos visto solamente un episodio eh, más cercano, más accesible para todos. Han puesto un montón de dinero, se nota en cada minuto de producción y francamente yo creo que nos podemos equivocar mucho, pero esta serie va a dar mucho que hablar. Yo opino lo mismo. Por cierto, le han grabado la voz a Henry Cavill, ¿verdad? Eh, la graba él mismo, sí, sí. Sí, Esto, sí, ¿no? la, pues la... una voz ahí profunda. Exacto, la enfurece un poco, la pone un poco rasgada Yo, para que salga más así. Más sexy. Exacto, Yo muy sexy. No, no he dicho nada todavía, pero Henry Cavill, pues muy bien, muy bien, como era de esperar. Pero sí, bueno, sí. no, han puesto pasta, han puesto pasta. Y en el evento también. Ha sido una auténtica pasada. así que... Y nos han dado todos unos medallones de, muy chulos, de canon. Muy o chulos, muy sea... chulos, muy chulos. Así que nada. Estoy eh... muy contento. A esperar al 20 de diciembre, con muchas gracias. Más. eso es